bueno son equipos de laboratorio para eh, todo lo que es laboratorio de sanguínea ¿no? eh, la gente no retornaba al centro de salud dejaban para otro día pero ya no volvían puede ser problemas económicos tiempo trabajo entonces por eso nos hemos pensado estamos tecnificando con este equipos para que eh, el, el paciente vaya y se vuelva con su y salga con su resultado qué enfermedad tiene... ...entonces saben que las enfermedades vienen... ...por la contaminación de la sangre... ...orina, heces fecales... Esos ...son laboratorios que se tienen que hacer... ...este es exclusivo para la sangre... Pero, ...a través de la sangre cuatro o cinco o seis tipos de labor seis tipos de análisis tienen que hacer y eso no se hace en un rato pero con este equipo, por lo menos los técnicos me han garantizado que en un minuto puede salir los, los resultados. Para dar facilidad a los profesionales más que todo, entonces, para que se vayan a esperar unos 20 minutos e irse con su resultado o como es gratis ahora la atención, entonces en el mismo centro eh, a comenzar a hacer tratamiento, porque ustedes saben, no sabemos cuánto de grasa tenemos en la sangre, entonces los diabetes, los, las enfermedades renales, todo eso vienen de a través de la sangre, entonces es importante la, el laboratorio y el análisis de sangre a, a fondo.